Hoy en un día、eh, fuera de lo habitual ¿no? para lo que es la actividad bancaria. Si bien ya a esta hora se va、eh, reanudando la, la actividad eh, habitual, eh, hoy hubo、eh, un comienzo de mañana con、eh, un paro、eh, en el caso de la Pampa,、eh, prácticamente de la totalidad de, de los bancos、eh, que funcionan en, en nuestra provincia. Tenemos comunicación telefónica con Raúl Ibáñez, secretario general de la Asociación Bancaria, para bueno, comentar algunos aspectos. ¿no? De esta decisión、eh, que viene、eh, a raíz、eh, del acontecimiento que tuvo lugar sobre el viernes, este asalto donde、eh, fue asesinado un cajero del de Banco Nación, la sucursal de Isidro Casanova. Raúl,、eh, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González, lo saluda. Buen día, Sebastián. ¿Cómo le va?、Eh, bueno, Raúl,、eh, ¿qué nos puede contar de, de la medida de hoy, este, este paro donde e l n a c i ó n es, es total y el resto de los bancos va a ir、eh, retomando su actividad con el correr de las horas? Bueno,、eh, lo que resta por decir es que lamentamos este, este hecho y que a raíz de esta situación tengamos que hoy estar reavivando、eh, reclamos que desde nuestra organización, desde el año 2017, venimos planteando en las distintas audiencias del Ministerio de Trabajo,、eh, criticando y censurando la flexibilización de las medidas de seguridad que en aquella oportunidad disponía el Banco Central de la República Argentina.、Uh -huh. Hoy,、sí. este. A raíz de la, de la lamentable pérdida de este, de este compañero, estamos este, realizando esta medida de fuerza como un llamado de atención a las autoridades que son quienes deben、eh, resolver y legislar sobre, sobre esta cuestión, que es tan importante no solo para los trabajadores, sino para el público que asiduamente concurre a los locales bancarios. ¿no? Eh, eh, Puntualmente, ¿cuáles son esos reclamos? ¿Dónde, dónde se está fallando todavía? Bueno, en, en aquella oportunidad lo que nosotros censurábamos es que se le había quitado la responsabilidad de la custodia de、eh, las empresas bancarias a las fuerzas de seguridad, este, impidiéndole, o sea, permitiéndole que se tercerizara este servicio, impidiéndole el uso de, de, armas, de, de armas de fuego. Esto por un lado, y a su vez este, también flexibilizar los、eh, materiales que se construyen, los materiales de seguridad con que debían construirse las La, este, los locales、eh, de atención al público n o o sea cuestiones que son para nosotros de mucha importancia、eh, así es que no solamente en la crítica nos hemos quedado sino que se han presentado Ante las autoridades de Contralor, proyectos en base a la seguridad bancaria que nosotros estimamos que son las que se deben cumplir. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, me imagino la,、eh, la, la expectativa, ¿no? Porque se vayan、eh, implementando todas estas medidas que, que solicitan desde, desde el gremio de los bancarios. Sí, en realidad, en realidad lo que hoy se está reclamando, y de hecho ya así lo ha manifestado nuestro compañero, el secretario general Sergio Palazzo, Exigiendo una urgente reunión con los responsables del Ministerio de Seguridad de, de la provincia de, de Buenos Aires, en este caso que fue donde sucedió el hecho del pasado día、eh, viernes, y el Ministerio de Seguridad de la Nación, las autoridades del Banco Central, que son los responsables en determinar este tipo de cuestiones. ¿no? Bien,、eh, ¿eso se solicitó hoy, esta reunión? Es desde el viernes que se viene haciendo este planteo. Bien,、eh, todavía no hay ninguna、eh, notificación de, de, de que vayan、todavía、a ser. Que... Todavía estamos, estamos a la espera. Hoy, este, bueno, en estos momentos está en conferencia de prensa en algunos medios el compañero Sergio Palazzo, donde está informando a la comunidad de, lo que, de los adelantos o lo que, la gestión que se e s t á realizando. ¿no? Uh -huh. eh, Raúl, eh, ya se reanudó la actividad en los bancos de la provincia. Sí,、eh, como estaba previsto, en el, todas las, las sucursales del Banco Nación va a ser una jornada en todo el día con la totalidad de las horas de atención al público, las cinco horas, y en el resto de las instituciones bancarias ya se cumplió la,、eh, las dos primeras horas de atención al público. ¿no? ¿El Banco Nación vuelve a funcionar a partir de mañana? A partir de mañana vuelve a funcionar el Banco Nación, sí. sí. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Raúl Ibáñez,、eh, secretario general del de gremio de la Asociación Bancaria. Bueno, comentando algunos detalles ¿no? eh, acerca de estos pedidos puntuales que se le van a hacer al, al Gobierno Nacional, puntualmente al área de, de seguridad.、Eh, y bueno,、eh, también algunos aspectos que tienen que ver con lo que、eh, es el paro、eh, bancario hoy lunes en, en toda la provincia de La Pampa. El 99% de los bancos、eh, adhirieron a esta medida. Ya están funcionando、eh, todos en,、eh, con normalidad a esta hora. hora De la mañana, pero el Banco Nación, bueno, por supuesto, no ya se sabía que、eh, ahí la, la actividad iba a estar eh, totalmente eh, suspendida, cancelada、eh, durante todo el día lunes y mañana sí retomará la, la actividad normal, como lo confirmaba Raúl Ibáñez en la mañana de Radio q e r m é s 49 minutos han pasado de las 10 de la mañana, así seguimos en el 106.1.